Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. You do the band a n go, t h u n d e r b o l t and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, p i c a o Magni Picaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? t r i s m i l l a Mamma mia, Mamma mia, Mamma mia, let me go. The elves in h e b o has a devil put aside for me. For me, for me. ¿Cómo olvidar este clásico? Por supuesto. Queen no puede faltar porque también le hace homenaje a las madres. Sí. Ahí dice mamá,、uh, uh. Bueno, ahí ya lo canta. Yo obviamente no canto como Freddie Mercury, por supuesto. Pero, pues, obviamente por eso la traemos a c o r a z ó n en este domingo, dos y cinco de la tarde. Mateo Duarte con ustedes. Una hora más, hasta la una de la tarde. Bueno, cincuenta y cinco ya. Casi minutos 54 que We Belongo, porque también las mujeres entran dentro de esta playlist del Día de la Madre. Todos los tiempos con Mateo Duarte en W Radio. you <laughs> Jackson n e t j a All of For You, esta canción dance pop que usa el sample de The Glow of Love, The Change, un clásico que seguramente usted s i e n t e ahí en la canción y siempre y cuando, pues, obviamente le guste ese tipo de música más、eh, bailable o distinta. Esta canción en su letra, al contrario, habla de ese ser coqueto o coquetear con alguien en una pista de baile, uno de esos temas insignia, esos éxitos de Janet Jackson, que de hecho recibió un Grammy. Mejor grabación. Dance año dos mil uno Janet Jackson aquí acompañándonos en música W. doce diecinueve de la tarde. Mateo Duarte con ustedes acompañándolos hasta la una. En ausencia hoy de Carlos Montoya entro yo a reemplazarlo en este Día de las Madres, pero me voy a regresar en el tiempo. Voy a 1986 con un clásico de una agrupación liderada por el señor Phil Collins, que lastimosamente ya no puede tocar por temas de salud, pero siempre recordaremos sus éxitos como solista y, por supuesto, con este grupo Genesis Invisible Touch aquí en W Radio. s a r t e en W Radio. Compañía, por supuesto, Coldplay, quienes también estuvieron hace poco en nuestro país, a finales del año pasado, delitándonos con un gran concierto. No recuerdo muy bien si e s t a s o no, creo que no, pero bueno, a mí me encanta personalmente Skyfall Stars de ese Ghost Stories, d el año 2014, una canción que coescribieron y coprodujeron con el fallecido Avicii. Ese gran DJ y uno de los más grandes de esta generación, por supuesto. Continuamos con muy buena música, 12.31 de la tarde, Mateo Duarte, acompañándolos con las mejores canciones hasta la una. O sea, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a aprovechar al máximo yéndonos al Reino Unido con esta mujer llamada Lisa Stansfield, canción de finales de los 80. Esto se llama All Around the World. I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I don't know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Ben. I don't think he's coming back. Ooh -ooh. He gave the reasons, the reasons he should go. And he said things he hadn't said before. And he was so, so made. And I don't think he's coming back. that love would b r I n g t r i e d to keep、uh, my sanity. I wait e d patiently. And girl, you k n o it, it seems. My d i f e i s so complete. I, I love this truth because of you.、Uh, y o u r e do i n g w h a t you. Teo Duarte, en w r Starship, quienes fueran conocidos como Jefferson Airplane, luego Jefferson Starship y al final pues serían esta agrupación, canción cantada por m i c k y Thomas y de hecho en los coros estaba Grace Slick, que la recordamos obviamente por esa primera iniciación del grupo. Exactamente. 1985, gran clásico. Yo ya me despido, los dejo. Que sigan pasando un feliz día de las madres. Un feliz día para mi madre, por supuesto, para Lilia. Y al resto de las madres aquí de nuestro país y del mundo. Que la pasen muy rico, que las consientan mucho. Y me voy a ir con esta canción. Ese primer disco, ese primer sencillo. Que hizo Van Halen con Sammy Hagar. Clásico del rock. Muy lindo, además, el título. Why can't this build love? Tengan ustedes una feliz tarde. Ya viene Global Hits. Esto es música W. Thank、you Crazy like a fool. What about daddy?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 Esta semana en el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial. Los invitamos a que escuchen cómo la energía nuclear puede salvar el mundo según Oliver Stone. ¿Por qué estamos bajando de, de la energía nuclear? ¿Por qué? 私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私 e ちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見 s u たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たちの意見は、私たの意見は、私たの意見は、私たの意見は、私たの意見は、私たの意見は、私たのののののののの Ser una señal de que hay que dedicarse a, a terminar el tratamiento contra el cáncer y a, y a la familia. Y a recordar a Harry Belafonte. Carpena, Bogotá, to, Recuerde suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa.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 カナダメ s, <S, <S, <S t a d o s,、oh, wow, wow, wow, <S Unidos、c a n a コロンビア、